Ni bueno, un partidazo, ¿no? Con Villa María ¿no? no no se pudo ganar. No se pudo ganar, pero lo importante es que se sacó un punto. Juegan bien ellos. Y bueno, no pudieron empatar en 10 minutos, no empatar. ¿Cómo viste el funcionamiento de, de San Ignacio. No, estuvo muy bien. Estuvimos muy bien parados y, y bueno, ya se nos va. ¿Qué faltó, crees para quedarse con la victoria? No, no faltó nada. Hicimos todo lo que pudimos y faltaba empujar. No, no, no hubo suerte, la sacaron de todos lados ellos ahí a al último. Sí, al último la sacaron de todos lados. El manotazo ese lo ganamos con eso. ¿Cómo viste el partido en general jugando en la Liga de Cañuelas? No, la verdad que muy bien, todo muy bien, lindo partido y estuve mi parejo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al equipo San Ignacio? No, lo vemos bien, lo vemos para muchas cosas. Gracias por el tiempo. No, de nada. Gracias, Nico.